Entonces, ¿sí? Vale. Oiga. Eh, pregunta, ¿iniciamos de hoy en ocho nivel 2? Eh, sí, podemos iniciar de una nivel 2. ¿Y qué es nivel 2? Bueno, ahí usted explica al final. <risa> sí, casas, análisis de casas y planetas. Okay, bueno. Mm. Listo. Entonces ya empezamos. Bueno. The broadcast is now starting. All attendees are in listen only mode. Hola, buenos días, un saludo especial. Les habla Jairo. Bienvenidos a esta sexta y última sesión de este primer nivel de astrología junto a Diego Staris. Ya pues cumplimos el primer ciclo de esta propuesta, una propuesta diferente, complementaria en este espacio de astrología. Es así de simple. Entonces, pues agradecer a todas las personas que en tiempo real. nos acompañaron en este proceso proceso bastante interesante e invitarlos pues a que sigan pendientes de las nuevas y próximas propuestas que estaremos desarrollando igualmente, entonces pues sin más preámbulos démosle una bienvenida a Diego quien ya nos acompaña en este momento hola Diego, buenos días, ¿cómo estás? buenos días Jairo y a todos nuestros queridos alumnos efectivamente última sesión de este primer nivel Perfecto, entonces ya te vamos a dar la presentación de la sesión para que demos inicio formal al desarrollo del día de hoy. Claro que sí Jairo, entonces entremos en materia, ya hemos hecho un recorrido a través del Vandal Astrológico y hemos logrado llegar a observar 10 signos zodiacales, lo que hicimos en nuestra clase anterior fue justamente hacer un abordaje de Capricornio y el día de hoy tenemos dos signos muy interesantes en su simbología como lo son Acuario y como lo son Pisces Nos sobra reiterar que nuestro gran objetivo es crear un pensamiento astrológico sobre la base de una riqueza lingüística simbólica que está a nuestra disposición los significados que aquí se expresan pueden ser exp eh, expandidos, pueden ser eh, ampliados de acuerdo a justamente ese tipo de pensamiento astrológico que estamos desarrollando dentro de nuestra, de nuestra, dentro de nuestra lectura astrológica que obviamente tiene en cuenta eh, códigos específicos, elementos, formas simbólicas Bueno, entonces Acuario, el onceavo signo del zodiaco, signo de aire, lo cual nos recuerda que a semejanza de Géminis y de Libra, eh, nos hallamos ante un imperativo, que es la libertad, el conocimiento. O sea, recordemos que las personas típicamente aire, son personas de una gran y profunda necesidad de conocimiento, una gran y profunda necesidad de respirar su propio aire eh, símbolo inequívoco de libertad segundo pues la necesidad de aprendizaje la necesidad de aprender de saber de conocer la disposición intelectual que tenemos ante nosotros es algo típico y propio indiscutiblemente de acuario y como tercer elemento la necesidad de comunicar comunicación que Habitualmente es verbal, corporal, simbólica, artística. Que en acuario pues encontramos atributos propios del aire relacionados a, a esos tres ítems. Libertad, comunicación e intelecto. Recordemos que es el fijo o pertenece a la cualidad fija. Eh, de modo tal que pues estamos viendo acá una estructura supremamente importante en cuanto a la estabilidad y la solidez con la que intenta estandarizar su vida. Mm, hemos hecho ya aproximación a tres signos anteriores fijos, recordémoslos, Tauro, Leo y Escorpión. Indudablemente, pues, en teoría, el menos fijo sería Acuario, porque, pues, la fijeza es un atributo de autogestión, de automotivación, de obstinación, muchas veces de terquedad, Pero en acuario siendo aire, pues en, encontramos una conjugación muy interesante, ¿no? Eh, la conjugación de esa libertad con la conjugación de la fijeza. Entonces, elaborar un poquito ese símbolo eh, nos lleva un poco a considerar que existe una terquedad, ¿no es cierto? Que existe una automotivación, que no es partidario, acuario, de ser dirigido, tampoco de dirigir. tal automotivación indudablemente o tal fijeza asume un comportamiento obstinado a través de su intelectualidad a través de sus ideas entonces siendo muy estable pues es alguien que eh, defiende con entereza con fortaleza con decisión su libertad cierto es radical frente a la libertad todo fijo es estable o busca esa estabilidad pero es al mismo tiempo persistente y es al mismo tiempo categórico. Mientras el categórico escorpio fijo es categórico desde lo emocional, aquí puede fijarse una posición y es que dicho factor categórico es en lo intelectual. Por ello tiende a asumir verdades como absolutas o y obstinación intelectual. Pero defiende con vehemencia su intelectualidad. Al mismo tiempo es persistente el conocimiento. entonces quiere saber, aprender y logra profundizar muchas veces en ese conocimiento eh, es un aire fuerte, decidido entonces nos recuerda un poco el huracán ¿no? nos recuerda un poco ese aire devastador, profundo, intenso que muchas veces plantea cambios y transformaciones muy profundas literalmente la vida del acuariano posee dichos elementos transformadores e impredecibles eh, recordemos su motivación leamosla y pongámosla en un contexto muy interesante dentro de esa tendencia trascendental lo cual supone una necesidad de profundizar de hallar respuestas trascendentales de no satisfacción hacia respuestas superficiales sino por el contrario la necesidad de adoptar posturas profundas eh, adoptar eh, o de necesitar respuestas más bien profundas a su vida entonces, profundamente trascendental dispuesto a extrapolarse a salirse de este plano haya respuestas en lo científico en lo filosófico y en lo espiritual esta trascendencia que a diferencia de Capricornio porque la trascendencia en Capricornio es realista, ¿no? es materialista, es científica, aquí la trascendencia es intelectual, por eso es un ser utópico, trascendental, profundo, en, dentro de sus ideas o incluso dentro de sus elucubraciones. Nos encontramos aquí con un símbolo muy interesante, es el símbolo humano por naturaleza, o al menos desde una perspectiva simbólica se llega a considerar, A Acuario como el primer gran símbolo humano, pero basta observar las imágenes para darnos cuenta que no siempre fue así, o al menos en los antiguos egipcios, eh, la más antigua representación es la de un canopo, que es una especie de cántaro, como se observa acá, o un recipiente. Eh, en los antiguos babilonios también se representa como un vaso. ¿Mm? Eh, entre los quechuas curiosamente se llama el tiempo de las aguas y posteriormente justamente dentro de la tradición egipcia pues vamos a encontrar a un dios el dios Hapi quien eh, poseedor precisamente de este cántaro o de este canopo vierte las aguas ¿Mm? una de ellas o una de estas aguas es vertida en el Nilo símbolo de la fertilidad y símbolo un poco de la vida fluye a través del manantial de vida y otra de las eh, um, y otra de, la, de los cántaros es dispen, eh, es como la dispensación del dios Osiris mm, más adelante pues hay indudablemente una alusión a Danímedes eh, y con esto pues vamos encontrando dos símbolos muy particulares el símbolo del hombre o del ser humano por naturaleza adicional a ello el símbolo del aguador, eh, aquel que dispensa, ¿no? que otorga, que da. Eh, curiosamente la ilustración que vemos aquí de Jofra, pues vemos a Ganímedes o al dios Happy mmm, dispensando eh, el agua primordial. Eh, lo particular es que más que agua parece ser éter o ser aire, ¿no? porque noten ustedes que circula y esta circulación de agua o de energía o de éter eh, fluye hacia el suelo pero también se eleva eh, encontrándonos acá con dos símbolos interesantes si es éter eh, es infinita su provisión, ¿no? nunca está lleno pero siempre hay provisión eh, si es agua eh, clásicamente se le atribuye el símbolo ...de cómo Acuario o el Aguador... Eh, ...una de sus funciones es saciar la sed del conocimiento de la humanidad... Mm, ...de allí que pues un poco ese símbolo sea el símbolo de la dispensación... ...del dar... Eh, ...Acuario por ende plantea un símbolo profundamente humano... ...comprensivo... ...solidario... ...social... ...dispuesto a ayudar, dispuesto a enseñar... ...dispuesto a um, entregarlo todo... Eh, ...símbolo de generosidad... Encontramos en los acuarianos hombres, seres humanos, personas dispuestos a compartir el conocimiento, a enseñar, a dar, a saber de todo. Eh, su sed de conocimiento pues es amplia, es profunda, es insaciable, nunca se llena, pero siempre hay la provisión suficiente para aprender, para conocer. Eh, hemos hecho ya como un recorrido zodiacal en donde pues es indudable que la gran mayoría de signos Eh, ...tienen una relación... ...con una especie animal... ...sin embargo... ...una vez expuesta esta simbología... ...que Jofa, Jofra nos intenta transmitir... ...pues nos hemos dado cuenta... ...de, de, de, de este ancestral origen... ...propio de acuario... Eh, ...y nos vamos a relacionar también... ...con una especie muy interesante... ...como es la especie del ser humano... Eh, ...curiosamente esa sensación de acercamiento al ser humano... ...se observa en la misma ilustración de Jofra... ...cuando pues justamente esa agua... O esa energía o esto que se dispensa llega al suelo a través de eh, de los de los siete lotos que representan un poco los siete centros energéticos del ser humano o también la relación con los siete chakras o la relación con los con las siete glándulas endocrinas más importantes del ser humano que es la representación que vemos aquí Que es clara alusión indiscutiblemente a los siete centros energéticos o a las siete glándulas endocrinas más importantes. Eh, ese ser humano, constituido biológicamente por estas siete glándulas endocrinas, por un sistema nervioso, por una función cerebral, eh, lo vamos a identificar como la especie más importante o quizás como quizás el factor evolutivo de ese eslabón que es el ser humano. el hombre con su complejidad eh, va a emerger acá quizá acuario por ello dentro de la escala zodiacal a nivel filogenético que es nuestro tercer código pues lo vamos a entender lo vamos a interpretar lo vamos a leer de acuerdo al comportamiento del ser humano al referirnos al hombre pues no es una aproximación sexual sino es más bien el género humano como tal y más que el hombre el hombre pues estaríamos hablando, aproximándonos a no cualquier tipo de hombre, o, o a no cualquier tipo de ser humano, sino estaríamos hablando en concreto del adolescente. El adolescente como eh, símbolo de esa especie humana en proceso de redescubrimiento. De evolución, como su nombre lo indica Adoleciendo de muchas cosas, pero dispuesto a conocerlas todas eh, Veámoslo entonces Para aprender de acuario basta ver un adolescente Un ser humano, ciertamente, pero un adolescente Su sentido humano pues, nos recuerda cuán humanista es el acuariano de qué manera valora indiscutiblemente la condición intelectual propia del ser humano de esta manera es fraternal, valora el grupo, valora la gente eh, pero también es indudable que nuestra especie a considerar y a examinar que es el adolescente pues es un ser dispuesto a vivir todo, a conocer todo, a experimentarlo todo Basta ver entonces a un acuariano dispuesto a cuestionarlo todo, a analizarlo todo, dispuesto a vivir lo que sea. Esa imagen del acuariano que permanece joven muchas veces, o su espíritu es joven, o su mentalidad es joven, le vuelve ambicioso, le vuelve desafiante. busca clanes, o busca grupos, o busca pares con los cuales manejar unos códigos específicos de lenguaje, de normas, de conductas, por lo tanto se integra grupalmente, pero aún a pesar de ello intenta destacarse y ser individual. Encontramos en este sentido a un acuariano como símbolo de la cofradía, del grupo, pero... Pues, ...estando integrado a la vez profundamente independiente... ¿no? ...dispuesto a conocerlo y desafiarlo todo... ...sus autoridades, sus maestros, sus padres... ...importante en la evolución reconocer al acuario que siempre cuestiona, desafía... ...y para el adolescente es muy importante reconocerse como un ser humano nuevo en gestación... ...dispuesto a, a desafiar muchas veces o a romper muchos esquemas... ...o a romper lazos de origen con su familia... ...por lo tanto es importante que el adolescente... ...y en el proceso del adolescente... ...se reconozca su individualidad y el nuevo ser que se gesta... ...y por eso muchas veces... ...está dispuesto a... ...a asumir riesgos... ¿no? ...a vivirlo y a cuestionarlo todo... ...el acuariano por naturaleza necesita eso... ...vivir de todo... ...cuestionarlo todo... ...saber de todo... comprometerse con una causa, defraudarse de la misma, ¿m? cuestionar sus orígenes, sus padres, es decir, yo ya no soy mis padres, ya no soy el cachorro humano que está abrigado en la protección de los suyos, sino que quiere salir al mundo, comérselo, desafiarlo, ¿m? y en ese sentido pues el adolescente es dispuesto a asumir lo que sea. Eh, la tasa de mortalidad, de embarazos, de riesgos, de suicidios, de violencia muchas veces es frecuente en los adolescentes por un detalle muy interesante pareciera que en el adolescente todo se tiene que vivir y, y los riesgos no son conmigos eh, a, a mucha gente le pasa pero a mí no eh, esta actitud desprovista muchas veces de precaución, de cautela hace que naturalmente los acuarianos sean curiosos, atrevidos dispuestos a asumir riesgos eh, e indiscutiblemente conscientes de que a lo mejor dichos riesgos nunca serán con ellos dispuestos a asumir con rebeldía su vida ¿no? entonces el acuariano por ello se distingue por eh, su disposición a romper normas, estructuras, a ser desafiante, a ser rebelde indudablemente el símbolo de la rebeldía lo vamos a entender un poco desde la perspectiva acuariana en qué aspecto o en qué, en, o en qué sentido el acuariano cuestiona, se revela es contradictor por naturaleza ¿Mm? entonces un adolescente muchas veces hace exactamente lo contrario a lo que sus padres o profesores o figuras de autoridad le sugieren eh, naturalmente esa necesidad de contradicción es el reconocimiento de su propia individualidad entonces con un acuariano es común que normalmente adopte doctrinas o posturas opuestas a lo que se le dice si se le dice algo entonces hace lo opuesto no muchas veces es desafiante y hace comportamientos que escandalizan ¿no? eh, y casi que su disposición es observar lo que sus actos, eh, o las consecuencias de sus actos, ver con asombro cómo otros reaccionan a sus impulsos, ver cómo o qué impacto trae en su círculo más inmediato sus comportamientos, por eso reconoce y aprende de sus actos, eh, busca identificarse, hallarse, muchas veces participa, de procesos grupales, o de iniciaciones grupales, y adopta por ende códigos muy propios de su entorno. Los acuarianos necesitan vincularse, y por naturaleza este es un signo que a semejanza de Libra plantea dos disyuntivas. Acuario es un signo profundamente relacional y social, valorando los pares, que en este caso suelen ser amigos, grupos, camaradas, partners, Símbolo inequívoco de la amistad, por naturaleza. De allí que el acuariano sea leal, no, genuino frente a sus amistades. Necesitando la valoración y la, y la aprobación del grupo. Sintiéndose parte del grupo. Necesita sentirse colmado, unido. Pero siendo el signo más libre e independiente, pues su gran disyuntiva es estoy pero no pertenezco. Entonces, hace parte del grupo, pero no pertenece a él. Indudablemente necesita el contacto social, pero no se puede fusionar. Pertenece a una cofradía, pero no puede renunciar a su individualidad. Eh... De modo que aquí encontramos una disyuntiva similar a la de Libra que para Libra es importante su unión de pareja. En el caso de Acuario es unión grupal, la gente, lo social, el entorno. Muy a pesar de ello se revela, es independiente, es individualista, es impredecible. Tiene cambios súbitos. Bajo toda esta perspectiva pues ya vemos tres códigos. Intelectualidad, conocimiento, fijeza, obstinación, rebeldía, sed de conocimiento, de aprendizaje de llenar justamente todo aquello de lo cual siente que adolece, absolutamente trascendental y profundo en sus eh, percepciones le embriaga saber, ser el centro brillar con luz propia en la escala zodiacal pues vamos de una u otra manera a entender que dentro de la escala mandálica Los signos se interrelacionan de muchas maneras. Una de ellas es a través de los opuestos. En, la, en Leo hablábamos de la necesidad de hallar nuestro propio centro, de la voluntad, de cómo el Leo nace con la necesidad de ser el centro. El, recu el recuerdo de Acuario es muy interesante. Eh, en, en Acuario vamos a ver un símbolo muy interesante, y es que mandálicamente hablando, en Capricornio se culminó la cima, ¿no? llegamos a la cima de la montaña y la montaña como la tierra es la cima de nuestras leyes físicas lo más alto que a nivel físico hemos de llegar y hemos llegado a la cumbre y a la culminación por lo tanto Capricornio sería un poco el símbolo del absolutismo científico ¿no? hasta aquí están las leyes estructuradas pero una vez hemos llegado a la cima de la gran montaña miramos hacia el cielo y se nos despliega una vastedad inconmensurable De allí que si Leo representa un poco nuestro sol, Acuario es llegar a la cima de la montaña y ver el gran infinito y ver miles y millones de soles. Es de tal magnitud que perderíamos, o nos perderíamos en esa gran vastedad, o en ese infinito y centenar de galaxias, sistemas solares, planetas, estrellas, Y entramos entonces a una dimensión muy interesante. Aquí en Acuario existe un infinito mundo de posibilidades. Nos encontramos ya no ante un orgullo, símbolo de ese eh, gran sol de nuestro sistema solar, sino ante la infinita posibilidad de muchos soles. Entonces ya se orbita sobre muchos centros, acá la vastedad es absoluta, es trascendental acá intentamos ser singulares, ser únicos la misma singularidad del universo porque describir nuestro universo físico a nivel de materia, de antimateria, de materia oscura de la expansión del universo de los desafíos de las nuevas leyes es romper paradigmas algo que hace clásicamente Acuario rompe paradigmas, cuestiona, revoluciona algo similar ocurrió desde el, la fenomenología de la física con la física clásica y mecanicista newtoniana y capricorniana por cierto se planteaba que todo estaba dicho establecido acuario nos lleva a entender que el universo es lo extraordinariamente grande o infinita y extraordinariamente pequeño desde la perspectiva relativista lo extraordinariamente grande, infinitamente grande nos aboca a la, a la ley de la reta, relatividad y de lo extraordinariamente pequeño, desde el mundo del átomo donde la materia tiende a existir pero es infinitamente vasta nos encontramos con la teoría cuántica aquí todo es singular, es impredecible, es utópico, no es definible lo mismo ocurre en acuario se nos abre un mundo extraordinario lleno de posibilidades de utopías y de locuras de individuos o de personas que están dispuestos a desafiar muchos elementos el desafío que encontramos en el adolescente como el desafío arquetípico del dios prometeico quien roba el fuego de los, dios, el fuego de los dioses para darlo a la humanidad encontramos el desafío, las utopías lo infinitamente grande, lo utópico hay un paso entre la genialidad y la locura y en ello, o a ello le apunta Acuario si Géminis es el conocimiento de la intelectualidad, quizás Acuario sea la genialidad el conocimiento instantáneo, rápido de ello nos da cuenta su planeta regente conocido como Urano que significa cielo Destronado en su momento por su hijo Cronos, Saturno, la guadaña. Clara alusión un poco a la lucha del tiempo y lo infinito. Bajo las leyes del tiempo adoptamos una doctrina que valora la estructura, la seguridad, los logros, todo lo que se planteó la clase anterior con Capricornio. Y nos abocamos a un mundo en el cual pues, en Acuario existe ya un desafío que va más allá del tiempo. Y el tiempo se hace relativo, ¿no? Por ello, en Acuario, y de acuerdo a ello, a Urano, como símbolo de la totalidad, pues nos encontramos ante un mundo absolutamente relativo, donde el tiempo se trasciende, donde la comunicación es instantánea, rápida, certera, directa, donde el avance tecnológico, porque... Acuario representa lo futurista que hay en cada individuo, de allí que los acuarianos sean visionarios, futuristas, donde lo nuevo, lo tecnológico, surge como un avance que cada vez posibilita justamente que el tiempo sea trascendido. Los acuarianos en este sentido viven en procura de, de trascender el tiempo. Se comunican con rapidez, son absolutamente impacientes, acelerados, eh, pero también a la vez eficaces dentro de la optimización del tiempo se trasciende, se revela, se cuestiona se transgreben las leyes ¿cómo desafiar la ley de la gravedad? bueno, surge la invención tecnológica del avión de la propulsión aerodinámica pero por supuesto de las nuevas tecnologías que posibilitan que esta comunicación que hoy día se hace a través de la Internet, trascienda muchas veces el tiempo y el espacio. ¿Sí? Hoy nos conectamos desde diferentes ciudades del mundo y lo hacemos gracias a la tecnología o al avance. Ese avance que ha posibilitado surge de una visión, de algo futurista. De allí que Acuario, o en la mente o en la vida de un Acuario, surge la visión futurista, lo nuevo, lo novedoso, el romper estructuras, el trascender y muchas veces llegar al caos. ¿no? Porque si en Capricornio todo lo teníamos estructurado y era lógico y era seguro, en Acuario surge el caos. Muchas veces es el caos necesario que antecede los grandes progresos de la humanidad. Y en ese orden de ideas, Acuario representa el caos. Muchos acuarianos son caóticos, impredecibles, utópicos. Eh, y aquí todo es poco convencional de posturas poco convencionales de atrevimientos ¿m? de atreverse a desafiar doctrinas, patrones, esquemas dentro de un quizás lema interesante vive y deja vivir ¿no? esto nos recuerda un poco la fijeza ¿no? la automotivación no me interesa que me manden pero tampoco mandarlo entonces a Urano se le conoce desde luego como el dios de los cielos y en ese sentido es inconmensurable, es utópico nos plantea profundas singularidades, cada día nos sorprende más que si tenemos una concepción de nuestro sistema solar existen diversos sistemas solares con leyes propias con planetas mil veces más grandes que Júpiter cercanos a su estrella orbitando a velocidades extraordinarias con órbitas excéntricas y todo ese mundo singular es acuario la necesidad de acuario es ser singular, único, irrepetible por lo tanto los acuarianos no desean hacer lo que todo el mundo hace no hay nada más complejo para un acuariano que sentir que está adoptando o caminando por los caminos trillados que otros ya han hecho en esta ilustración Jofre pues intenta de una manera muy particular entender a Urano como esa es sol central, como ese sol espiritual, y aquí lo intenta reflejar. Si en Leo teníamos conciencia del orgullo y de ser el centro a través de, de un sol, en Acuario son muchos los soles, son muchas las posibilidades, pero no por ello hay carencia de orgullo. Por el contrario, se diría que Acuario es orgulloso. Primero, porque es fijo. Segundo, porque es aire. y el gran orgullo de acuario sabe y si un acuario siente que sabe, pues es el único que sabe y así de discutir con un acuario ¿no? siempre tiene la razón y yo sé por algo su frase distintiva es esa yo sé y si sé pues sé que sé indudablemente eh, dentro de esta simbología urano que fue descubierto en 1781 por William Herschel Eh, pues marcó un proceso de cambio colectivo con el descubrimiento de cada uno de los planetas llamados transpersonales o sea que van más allá de Saturno se inauguró una nueva era que consigo trajo cambios que normalmente fueron evidenciables para los astrólogos de su tiempo en torno a los cambios colectivos que acá hicieron eh, ocho años más tarde al descubrimiento de Urano se gesta en Francia la revolución francesa y empieza con ello todos los procesos de emancipación de los pueblos americanos. ¿no? Eh, se inaugura un proceso, digamos, de avance científico y tecnológico extraordinario que ha hecho eco indiscutiblemente en los últimos 100 años. Quizás el avance tecnológico de los últimos 100 años, eh, cuantificado y cualificado superior al de la evolución de la humanidad durante los últimos 8000 años. De modo que aquí el tiempo se trasciende, ¿no? Se evoluciona y se gestan revoluciones. El acuariano muchas veces es revolucionario, es anárquico, es caótico. O en su comportamiento o en su vida. No es fácil asumir el rol acuariano cuando de distinguirse se trata. Pero pareciera que en el destino del acuario siempre tiene que haber algo distinto, único, utópico. Sea en su comportamiento, en su vida o su destino. A lo mejor se nace en una familia poco común, a lo mejor... de vivir en un entorno que no es el mío pero llegar y ser único y de acuerdo a eso vivirlo, tener un nombre poco común una raza poco común un tip específico, una comunicación específica, bueno, todo acuario tiene una singularidad y casi que necesita exaltarla pero ser único e ser único y e repetible cuesta ¿no? por eso acuario se plantea otro gran reto ciertamente es social y busca aceptación como el adolescente que hace pruebas iniciáticas por su necesidad de sentido de pertenencia. La necesidad del sentido de pertenencia acuariano es grupal, por eso es fiel y leal a sus amistades y a sus grupos. Pero por otra parte ese ser único y repetible cuesta. Puede ser el rechazo o el desdén de otros, el aislamiento o el liderazgo. Una persona por ser única puede ser objeto de burlas o de aislamiento de desprecio. Muchas veces el acuario puede ser justamente... vivir o tener la valentía de asumir procesos que le vuelven único lo cual no es fácil dentro de un sentido de aceptación social pero muchas veces también es el desafío de asumir y de acuerdo a esto un liderazgo o dejar la impronta de un ser único e irrepetible como efectivamente lo somos todos pero que en acuario se manifiesta con mayor y extraordinaria precisión A nivel biológico, acuario, ya consideraremos algunos adjetivos de urano, a nivel biológico, acuario, pues, está relacionado con los sistemas, ¿no? Por eso aquí yo menciono los sistemas, que en general son casi que todos. Sistema respiratorio, sistema circulatorio e incluso el sistema nervioso. Casi nada, ¿no? No obstante, pues, hablando de sistemas, pues, es indudable que puede regir y rige, evidentemente, el sistema nervioso, Eh, quien a través de su profunda y eficaz red de comunicaciones hace que nuestros movimientos, nuestra comunicación sea instantánea. O sea que el acuariano funciona como el sistema nervioso. Se comunica de forma rápida, instantánea, certera y directa. Normalmente el acuariano es franco, directo, impulsivo, impaciente, rápido y certero. excesivamente nervioso y acelerado en muchos casos, espasmódico y repentino. Necesita la libertad como ningún otro, por eso a semejanza de libra y acuario, cuando existe dificultades de espacio, somatiza muchas cosas a nivel del sistema respiratorio. Un acuariano que no tenga espacio, pues fácilmente experimenta conflictos de aire, propios del sistema respiratorio. Finalmente el sistema circulatorio Nos recuerda que la vida es un incesante fluir, un permanente cambio. De allí que los conflictos asociados al sistema circulatorio sean normalmente situaciones donde la vida no fluye. Las pantorrillas o músculos gemelos nos recuerdan algo que nos estimula a saltar, ¿no? Gracias a estas pantorrillas o estos músculos gemelos nosotros saltamos, ¿no? El acto de saltar es nuestros sueños. El acuariano funciona a través de sueños. Y desafiando, así sea parcialmente, la ley de la gravedad, por eso se salta y se desafía esta gran ley. Entonces nos impulsamos hacia nuestras utopías, intentamos ir más allá. El acuariano es en este caso soñador, utópico, impredecible y vive en las nubes. Fácilmente distinguible porque su mirada no está acá. Se le ve lejano, se le ve distante, se le ve abstraído. muchas veces parece estar desconectado Acuario como se dijo pues es representado por Urano planeta que hasta entonces empieza a tener como potestad sobre Acuario hasta entonces los astrólogos consideraban la regencia de Saturno de allí que Jofra aquí nos da el símbolo reciente de Urano y el de Saturno y nos recuerda un poco la antigua sensación Saturnina de Acuario ¿no? eh, se dice que este símbolo de la calavera pues es un poco la alusión al antiguo regente de acuario que es Saturno pero también representa el cáliz como un vaso ¿no es cierto? porque en acuario vemos los vasos <risa> se dice que evoca en el tarot la figura del arcano 14 y 17 donde justamente vemos unos jarros o vemos unos vasos el uno ya está lleno el otro está por dispendarse por hacer esa dispensación entonces aquí el cráneo parece representar un cáliz ¿m? parece ser el monte del santo grial y el ser humano o el iniciado que trasciende el paso de, de Capricornio para llegar a la cima del monte grial entonces esta es una alusión un poco simbólica a que el cáliz es también nuestro, nuestro ser nuestro deber, nuestro propósito, nuestra iniciación y es un poco el paso simbólico de Saturno Aura, de una dimensión física estructurada a una realidad trascendental a una realidad de las diversas posibilidades aquí ya todo es posible y realizable no hay leyes físicas estáticas no hay absolutismo sino sencillamente márgenes y leyes de probabilidad como el mundo es una diversidad y una singularidad pues es más lo que desconocemos que lo que podemos conocer Acuario nos da un infinito de posibilidades Allí es donde Acuario representa en sus nativos, personas dispuestas a emprenderlo todo, conocerlo todo, aprender de todo. Algunos de los adjetivos de Urano bien pueden estar resumidas en las siguientes frases. Naturalmente es el símbolo de la libertad. La libertad que el acuariano lleva con vehemencia. Vive su libertad, lucha por su libertad, es el más fijo en su libertad. Asume procesos de independencia, rebeldía y caos. Todo ello es Urano, pero también es Acuario. Hablar de Urano es hablar de Acuario y hay una analogía, o ciertamente, una disposición analógica. No solo la astrología es simbólica, sino es deductiva y es analógica, ¿no es cierto? Entonces con Urano nos vamos a ir familiarizando, no solo con una función planetaria, con un... con una analogía planetaria sino lo hemos hecho como lo hemos hecho con los demás planetas tratando de generar digamos más, más palabras ¿no? muchas veces en la traducción o en el lenguaje astrológico se necesitan palabras adecuadas, precisas, concretas Urano nos recuerda la libertad, la independencia, la rebeldía y el caos ese mundo del caos muchas veces el acuariano en su vida es caótico y si ustedes por casualidad ven un acuariano organizado pues seguramente va a tener su huracán, ¿no? de allí que muchas veces el destino se apodera de estas personas en situaciones caóticas entonces repentinamente hay un cambio, repentinamente tiene que separarse repentinamente su trabajo cambia de la noche a la mañana entonces muchas veces esos procesos caóticos son necesarios porque son cambios y transformaciones innovadoras pero que en su momento sentirse sin estructura La estructura que ya se estudió en Capricornio, que nos da seguridad, en Acuario se pierde. Porque es sacrificar una estructura, pero a lo mejor tener la libertad de aventurarnos a la resonancia del mundo, del cosmos, con la posibilidad de encontrar en el cosmos y en lo único y repetible nuestra propia vida. Por eso Urano nos recuerda esa libertad, esa independencia. Cuán innovadores somos, el progreso y la intelectualidad. De allí que acuarios sean progresistas, innovadores, intelectuales, originales, excéntricos. Entonces esa excentricidad hace que el acuario sea profundamente singular y único, pero pues no siempre adoptar eso es fácil. A los ojos de otro el acuariano no puede lucir excéntrico, poco común, ¿no? diferente, anormal. No sabemos si es anormal o quizás a lo mejor seamos nosotros los anormales quienes juzgamos lo nuevo como algo excéntrico, ¿no? la genialidad, lo impredecible, las utopías y las revoluciones son propias de Acuario y por supuesto de Urano cuán futuristas son evidentemente el futurismo, la anarquía la gran comunicación en el mundo Urano rige todos los sistemas masivos de comunicación la internet, la radio, la televisión y cómo se llega gracias a un avance tecnológico a comunicarse de allí que los acuarianos a semejanza de los sagitarianos, tengan la enorme capacidad de enseñar de comunicarse de llegar a otros a través de una manera pedagógica, innovadora diferente ¿m? rompiendo muchas veces esquemas nos recuerda a los visionarios y los futuristas semejante a, a Sagitario, ¿no es cierto? entonces Acuario indudablemente denota también una visión futurista, arriesgada osada frente a esa situación del futuro plantea el sentido de igualdad y lo social En el mundo Urano representa o simboliza mucho los grupos, las amistades, los, las comunidades y el profundo altruisto. Eh, Algunas deidad o símbolos indudables, pues aparte del dios Happy, sería un poco el arquetipo del padre universal, del caos. de An, de, una, de Urania, la Musa Urania, o de la diosa Egipcia Nut, diosa del cielo, del firmamento. Ya hemos hecho analogía entre acuario y, su, pues, y, por supuesto, los, el sistema nervioso, los sistemas en general. Y a semejanza de mercurio, pues Urano también está asociado a la tiroides. Uno de los dilemas psicosomáticos de la tiroides es... ...siento necesidad de hacer muchas cosas, pero siento que no voy a tener el tiempo para hacerlas. Eh, entonces, quien tenga conflictos de tiroides, pues... ...vive permanentemente... Y, en la necesidad del hacer pero ante la dificultad de no hacerlo hay angustia siento que no lo voy a hacer no lo voy a lograr entonces aquí el tema va más allá también del tiempo hay indirectamente una sensación de que el tiempo no me va a permitir aprender y saber todo lo que tengo que aprender o hacer todo lo que tengo que hacer y vivir todo lo que tengo que vivir la vida es ahora entonces hay que vivirla por lo tanto el acuariano está dispuesto a vivirla eh, En el mundo, pues, definitivamente existe analogía entre urano y el metal uranio, muy rico, sobre todo en estas zonas amazónicas. Con el descubrimiento del uranio, pues, obviamente se posibilitó el desarrollo, por ejemplo, de la bomba atómica, ¿no? No siempre el avance tecnológico es algo constructivo, usado inadecuadamente, puede ser profundamente destructivo, ¿no? Eh, semejante a los adolescentes sus comportamientos a veces son destructivos uh, nos recuerda el bullying nos recuerda muchas veces el matoneo la lucha de la supervivencia la, el adolescente está viviendo y muchas veces es cruel ¿no? y todo ello paradójico en un signo que propende por el bien común a través de la necesidad de hallar su propio ser En el mundo Urano recuerda la astrología, la informática, la electrónica y cualquier tipo de avance tecnológico. Eh, la frase indudablemente es, yo sé, este es el sostén de la vida de un acuario, el saber, sentir que se sabe. Cuando un acuario no siente que no aprende, que no sabe, que está desactualizado, que no está al tanto de, pues ya hay un conflicto, ¿no? entonces es una gran fantasía acuariana saber conocer, aprender de todo o al menos saber que se domina lo que más le motiva y profundamente trascendental entonces ya nos estamos encontrando, nos estamos dando cuenta de cómo, de qué manera o a través de qué aspectos indiscutiblemente surge una visión trascendental, heroica, prometeica de la vida A lo mejor y de acuerdo a estos símbolos pues van a surgir más significados, pero pues es indudable que hemos hecho una aproximación a un Acuario muy sustanciosa. Eh, cada uno tiene a su disposición la posibilidad de que con estos códigos se amplíen las características, se deduzcan otras analogías, se interprete de una manera lo más concisa posible estos planteamientos. Nos valemos para ello no solamente del recurso de estos códigos, sino también de las imágenes muchas veces las imágenes hablan por sí solas y creo que en eso yo ha sido lo suficientemente ilustrativo bien hemos llegado de esta manera a la aproximación del onceavo signo del zodiaco y por lo tanto es motivo y momento de abordar el doceavo signo del zodiaco o el último signo en la escala zodiacal llegar a piscis es llegar al gran océano no el zodiaco termina en agua y al final pues hemos de desembocar en el gran océano, se dice que los seres humanos somos gotas del océano, que si bien no somos el océano, como dice cierta sentencia, por ser esas gotas de ese gran océano tenemos todos los componentes propios del océano, y en algún momento hemos de regresar a esa totalidad, y casi que regresar a la totalidad es un símbolo inequívoco del doceavo signo del zodiaco, o el último signo zodiacal. el gran océano que lo reúne todo siendo indiscutiblemente un signo de agua pues vamos a encontrar en Pisces ese mar de emociones el signo más sensible e hipersensible del zodiaco nos encontramos ante el signo que siendo agua pero no cualquier tipo de agua es el agua de los océanos de los inmensos mares Nuestro planeta Tierra en un 70% de agua nos recuerdan sus magnitudes. La fuerza del mar, la fuerza del agua. Pues algo similar ocurre en Pisces. La fuerza de las emociones, siendo el signo más sensitivo, sensible, hipersensible, dotado de un sentido de totalidad. Esa totalidad la cual nunca se debió perder. Porque el Pisciano por naturaleza desea regresar a sus fuentes, a su océano cósmico. Pugna por un modelo ideal de mundo. He llegado a este mundo pero he perdido mi paraíso perdido. Y en algún momento he, regresa, he de regresar a esa totalidad oceánica. Que me consuma en el todo o en la nada. Quizás Pisces recuerda una imagen antigua que es el Ouroboros. Eh, una especie de serpiente o dragón que muerde su cola algo así como el principio del fin, el alfa y el omega, el todo o la nada en Pisces existe la necesidad de retornar a nuestros orígenes y hallar ese sentido de totalidad porque si en Aries emergimos como una sensación de profunda individualidad o del Big Bang que emerge y que explota y que surge Casi que en Piscis es la contracción y el regreso a nuestras raíces y a nuestros orígenes, pero a lo más ancestral de nosotros, de donde surgimos y de donde hemos de llegar. Tales analogías incluso nos van a recordar algo que esotéricamente es muy cierto. Piscis es el doceavo signo del zodiaco y siendo el signo de la totalidad, del regreso y de la fusión, es como si es como si Piscis contuviera a los demás signos. Llegar a Piscis es llegar con la conciencia de los 11 signos anteriores. Por eso Piscis en potencia es un signo que psicológicamente tiene algo de los demás. De allí que si Piscis es sensible, es sensible a las necesidades de otro porque es que está en cierto momento ha entendido a los demás, los ha comprendido. De hecho hay una voz interna que habla dentro de Piscis o algunas voces internas. que le susurran al oído, y por ende Pisces es particular en, en entender a todos, en escuchar esas voces que internamente hablan en sí, pero a veces escuchando tantas voces es un misterio para sí mismo, ¿no? y esa es su particularidad. No le es viable entenderse, comprenderse, identificarse, hallarse, aunque curiosamente entiende, comprende, y, clarifica a los demás de allí que sea un signo que representa a psicólogos a enfermeras a salvadores y ya lo iremos viendo bajo unos símbolos extraordinarios quizás uno de esos símbolos extraordinarios nos recuerda en Piscis el pez naturalmente hablando y, y normalmente pues este es un signo que en los dos últimos años se imperó Sobre todo bajo el símbolo y el arquetipo del Salvador y del cristianismo, ¿no? El cristianismo, que en personificación de Jesús, el Cristo, eh, hizo eco de símbolos, de parábolas o de funciones psicológicas. El pescador de hombres, la multiplicación de los peces y los panes, el símbolo de los grandes sacrificios y abstinencias, de los ayunos, de la ingestión del pez, y tales analogías son recurrentes. Quizás el cristianismo hizo un énfasis muy marcado dentro de la figura del pez, al punto de que los primeros cristianos que eran perseguidos y debían refugiarse en catacumbas, debían identificarse a través de símbolos y normalmente la forma de identificación era a través de un icono que recuerda al pez y era su símbolo por naturaleza no obstante, eh, antiguamente pues ya existía dentro de muchas culturas una aproximación al símbolo del pez como en el dios babilónico Ea que para ellos representa al dios de la civilización, del aprendizaje y de la cultura, representado como mitad hombre y mitad pez. También se le encuentra asociado bíblicamente a Jonás, quien reacio a predicar en la ciudad de Ninive. Ese devorado, o más que devorado, es engullido por una ballena, Y allí mismo entra en un proceso de autorreflexión y esta a su vez le expulsa justo en la ciudad de Ninive donde llega a predicar, eh, a cumplir su misión, la misión del predicador, del evangelizador, de la fe. Por eso vamos a encontrar en Piscis un arquetipo, un símbolo muy interesante ancestralmente. el pez como el salvador, como el predicador como el evangelizador muchas veces también como el inquisidor entonces desde el mítico Jonás desde el símbolo de los maestros, avatares, salvadores que en los 2000 años anteriores personificaron en Oriente grandes enseñanzas desde Buda Lao Tse Krishna eh, Confucio Pitágoras, etcétera, eh, nos evoca en el sentido natural de Piscis hacia la evangelización en términos cristianos o hacia la predicación en términos espirituales. En ese orden de ideas, he de educar, he de enseñar, he de rescatar, he de ser el salvador del mundo, porque finalmente a todos los contengo y soy parte del todo. puede ser una consigna de Pisces. Joffre en este caso pues, nos va a ilustrar una imagen muy contemporánea, la de Poseidón, o el dios de los mares, conjunto a sus dos peces. Estos dos peces, pues obviamente en este gran océano, que es el gran océano de las emociones, que nos recuerda a las emociones, la hipersensibilidad natural del Pisciano, que contiene algo de los demás pero que muchas veces es indescifrable para sí, pues lo vemos a través del símbolo arcaico del pez, símbolo que en este caso nos recuerda la necesidad del predicar, del enseñar, del rescatar y del salvador, símbolo de los salvadores. En este caso, pues, bajo esta perspectiva podríamos entender cómo los pisianos son salvadores, son sacrificados, se entregan, enseñan, dictaminan, asumen todo bajo un proceso de fe y de sacrificio. Geoffrey nos recuerda la unión de dos peces. Muy interesante su símbolo, un pez rojo y otro azul, o sea, la unión de lo yang y lo ying. Tal solo que esta imagen es muy evocadora, ¿no? Un pez que nada en una dirección y el otro en otra. Eh, en el epiciano poco consciente, pues estaríamos hablando de, de esa tendencia contradictoria. Una parte de mí va hacia un lado y la otra hacia el otro. Yo tiro para un lado y para el otro, pero no me hallo, y soy contradictorio. Entonces encontramos piscianos absolutamente contradictorios, indecifrables, confusos, no se hallan. Contradictorios es una palabra muy particular. No obstante, si se observa detenidamente, el pez también con el otro pez forman un círculo o una unidad. Cuando el pisciano no se polariza y haya su identidad, pues ya no es contradictorio. Ya no es un ser que oscila entre el cielo y el infierno, entre lo real y lo irreal. Porque ya ha hallado su sentido de totalidad y por eso los peces nadando y formando un círculo representan la totalidad, el símbolo del círculo, del cerrar el ciclo, del cerrar, de hacer el... como el cierre y la unión y la fusión total. Si hemos... de hallar esa fusión total por lo tanto hemos de hallar nuestro paraíso perdido y quizás en Pisces se proclama eso la necesidad de fusionarse con el todo en ese sentido el pisciano es soñador, utópico y está en busca de ese paraíso perdido a veces siente que la vida le ha confinado en un sitio y que por lo tanto vivir en este plano, en este mundo es insufrible se padece, se sacrifica y por lo tanto debe regresar a esa fuente no sé qué tipo de fuente pero hay algún paraíso perdido o así sea, disolverme con la nada. Por lo tanto, los piscianos sus tendencias muchas veces asumen comportamientos evasivos, eh, escapistas, adictivos, dispuestos a escapar a este mundo que ha correspondido. A su vez también puede ser el intermediario, que siendo tan suprasensible, porque su, su sensibilidad no solo es emocional, como aquí lo sugiere el agua, sino también su sensibilidad es sensorial, ¿no? Eh, lo siente todo, lo capta todo, lo intuye todo, lo percibe todo. Eh, aquí ya todo es absolutamente irracional, subjetivo, intuitivo, lo cual no implica que no sea consciente de su mundo racional, sino que en el mundo del Piscis todo tiene que ser así, absolutamente profundo, intangible, Uh, si más intentamos racionalizar algo más confusión crea. Aquí en este caso Piscis nos recuerda esa gran intuición, esa gran premonición y por lo tanto los piscianos son los psíquicos, intuitivos, perceptivos del zodiaco cuyo radar es absolutamente profundo. Pero también al ser tan sensibles, vulnerables, perceptivos, pues son absolutamente influenciables, son vulnerables, como es el pez vulnerable. a un cambio climático, a un entorno, a una transformación de su ecosistema. Los piscianos pueden llegar a un lugar y si energéticamente dicho lugar no está muy bien, pues se, se contaminan, por llamarlo de alguna manera, se influencian. O por el contrario, si todos están eufóricos, alegres, también ven de esas dosis del entorno. Entonces son maleables, re, influenciables. Su cualidad es mutable, ¿no? entonces ya hemos dicho que los mutables por naturaleza son polares son negociantes, son persuasivos vimos como en Sagitario Mutable enseña y es pedagogo en Virgo llega a otros y es comerciante en Géminis es recursivo, comerciante, pedagogo, hace de todo, es polifacético y Piscis pues es un intermediario entre el mundo tangible e intangible es el sacerdote, es el profeta, es el emisario de Dios, es el pastor, es el guía, es el medium. Por ende, eh, está llamado a transmitir, a llegar, a persuadir, a subordinarse, ¿no? Que esa, no olvidemos ese símbolo o ese código interesante, que todo piscis es subordinable. Necesita una guía, una dirección... normalmente los peces en su comportamiento, ya lo vamos a ver, andan en cardúmenes no destacándose un líder en, en particular, sino casi que ese cardumen de peces es un cuerpo común bueno, el mutable Pisis se subordina a su fe, a su, interior, a su interiorización, a sus ideas pero es errático y confuso cuando no haya justamente ese norte y esa guía Entonces es dubitativo, impreciso, contradictorio, no se halla, no se encuentra. Entonces, los piscis por naturaleza son subordinables, son persuasivos, entienden, se colocan en la posición de otros. Por lo tanto son comprensivos, son adaptables. Sus emociones son profundamente cambiantes, ¿no? El agua que cambia, el agua mutable. Entonces modifica, transforma, renueva, está, no está. su motivación es profundamente trascendental entonces fíjense que también no solo estamos haciendo una aproximación al agua que son las emociones, a lo mutable que es lo cambiante, lo adaptable sino que es profundamente trascendental y en ese orden de ideas, pues a semejanza de Capricornio trascendencia desde lo científico Acuario, trascendencia desde lo intelectual Piscis, trascendencia desde lo espiritual es el signo con más necesidades devocionales su trascendencia es emocional y al ser profundamente trascendental desde lo emocional pues puede ser una persona mística trascendentemente espiritual con necesidades devocionales profundas eh, curiosamente si su creencia no fuese una creencia identificada en un dios sino en una filosofía pudiera ser un agnóstico con necesidades indudables de totalidad o de fusionarse en la nada y a su vez con necesidades de creer en algo. Por eso aquí la trascendencia es profunda, no es emocional, y en ese sentido y en ese orden de ideas, pues bajo estos tres códigos pues ya estamos haciendo una mezcla muy interesante. no Trascendencia, mutable y agua. Emoción, adaptación y unión de lo inconmensurable. pero es inconmensurable, está propio o es propio de sus emociones, de su radar y de su intuición. Bueno, veamos otra simbología del mar, porque en el mar todo se distorsiona. Los buzos son conscientes obviamente de que la inmersión y la presión es interna y, y profunda y que entre mayor sea la inmersión... mayores son los niveles de nitrógeno y son mayores los niveles incluso eh, de posibles pérdidas de conciencia normalmente en cada 100 metros de inmersión o cada 10 metros más bien de inmersión en el agua pues sugiere un estado de conciencia alterado Se sabe que fisiológicamente el buzo puede experimentar alucinaciones, pérdidas de conciencia, ver cosas, experimentarlas, y por eso es muy riesgosa la inmersión de un buzo. Entre más profundo se sumerja, más puede ser su estado, entre comillas, de alucinación. Se han hecho estudios que demuestran que los cambios fisiológicos y químicos se equiparan a ciertos vodkas o licores, Y por eso en Pisces se debe ser precavido, por lo menos, como se dijo anteriormente, de las adicciones. Pero curiosamente, los buzos y quienes se sumergen en las profundidades del mar experimentan a estados alterados de conciencia o, o incluso la posibilidad de perder la conciencia, ¿no? De desconectarse. Y eso nos recuerda a ese mar de las profundidades. Por eso, siendo un radar, siendo un psíquico, siendo un intuitivo o siendo un adicto, pues aquí la pregunta sería, ¿lo que se ve es real o irreal? naturalmente el piscis tiene que conciliar esos dos mundos a lo mejor lo que podemos determinar como hechos irreales pues definitivamente son reales dentro de otra dimensión y plano pero no los podemos clasificar no los podemos cuantificar no los podemos identificar y por el hecho de que no los podamos o no los tengamos en cuenta no quiere decir que no existan por eso aquí la dimensión es suprafísica supra súper intuitiva en todo sentido bueno en Pisces ya hemos evocado un poco esos mundos de trascendencia, de visión, de alucinación muchas veces o de estados de evasión me evado, como el estado de coma, como el suicidio o como la necesidad de no enfrentar por eso muchos piscis son escurridizos, no enfrentan, evaden no sabemos si podemos contar con ellos en otros casos pues son evasivos, son sacrificados, entregan todo lo han dado sin esperar nada a cambio cual símbolo del salvador y en ello pues si bien es el símbolo universal del pez se pudiera cualificar el pez de dos maneras o bien es el salmón que es un pez que en su filogenesis y aquí pasamos al símbolo de la filogenesis el salmón como cualquier pez pues se le conoce por sus características de ser un pez heroico ¿no? nada contra la corriente necesita desovar y obviamente llegar a sus momentos de fertilidad y en su vida logra hacer dos o tres viajes en contra de la corriente y normalmente con una finalidad y es reproducirse pero también llegar a su origen y morir en él por eso el símbolo del salmón es el de aquel que tiene que regresar a sus orígenes al lugar del cual nació y al cual en algún momento tendrá que regresar claramente vemos allí un arquetipo, el arquetipo de los salvadores, por eso todo pisiano es heroico, sacrificado, nada en contra de la corriente, dispuesto a asumir sacrificios, ser de inmensa bondad y desprovisto de todo interés egoísta, porque aquí muchas veces se va más allá de la disposición material, por el contrario aquí todo posee una dimensión súper trascendental, en donde mis intereses son los intereses del todo, y doy todo, y entrego todo, ¿sí? y de regresar a mis orígenes. Volvemos al símbolo del salmón regresando a sus orígenes, Heroicamente hablando, ¿no? Entonces, es el arquetipo del Salvador. Pero también nos encontramos con una piraña, ¿no? Como un símbolo muy interesante, que revela la otra cara de la moneda, ¿no? La piraña que devora o se devora a sí misma. feroz eh, vemos esa ferocidad en el caso del pisiano a través de sus arrebatos emocionales de sus crisis recurrentes de su sensación de víctima por eso es común encontrar en los pisianos no solo salvadores personas generosas que ayudan sino personas insufribles, sacrificadas la víctima, pobre de mí. encontramos la víctima el victimario y el salvador entonces su compasión hacia sí mismo es nula, se sacrifica, dramatiza, todo como es absolutamente trascendental, entonces una pequeñez es sobredimensión y siempre hay motivos para sufrir, para agrandarlo, para normalmente formar una tormenta en un vaso de agua. Y bajo esa perspectiva, pues indudablemente, también encontramos el piscis que necesita ser rescatado, resurgido, acompañado, porque su sensación de víctima es permanente, ¿no?, Adicional a eso, genera sensación de culpa, permanente. Eh, en Piscis vemos una polaridad que es emocional. Naturalmente esa, esa polaridad es algo que quedó ejemplarizado los 2000 años anteriores en, las, en el símbolo de Piscis a través de la religión. La religión surge como un sistema educativo de conciencia, que en su momento es necesario, pero a través de códigos morales va generando... premio o castigo el bien o el mal está bien o está mal naturalmente Pisces basa mucho de su comportamiento en el bien o en el mal en que está bien hecho o está mal hecho en que es justo o injusto en que tengo premio y tengo castigo recuerden que esa dualidad es la que se estudia en el mundo de las religiones si eres bueno vas al cielo si eres malo vas al infierno si haces bien tienes buen karma si haces mal tienes mal karma ¿no? Pareciera entonces que aquí todo tiene su premio y todo tiene su castigo. Consciente de esa información psicológica, los pisianos asumen comportamientos eh, de benevolencia, de ayuda, de servicio, pero también de culpa. Si hago esto, está mal, lo dejé de hacer y me siento culpable, no estuve allí para atender esta situación, por mi culpa, por mi gran culpa. Y la sensación de culpa en cierto modo acompaña muchos de sus procesos, ¿no? Entonces, naturalmente, los pisianos culpan y se culpabilizan. Generan sensación de culpa a otros, pero a su vez ellos asumen la culpa sobre sí. Y he hecho esto solo, y me han dejado solo, y nadie me ha acompañado. Y de esta manera, pues, hay tendencia a la manipulación. Manipulación que, indudablemente, también es emocional. Entonces, el gran símbolo del pisiano es trascender la sensación de dualidad de los dos peces, que es la misma sensación de dualidad del salmón y la piraña, o sea, del salvador y la víctima. Si existe profunda devoción al bien, también puede existir profunda devoción al mal. Unir tales extremos es una de las tendencias de Piscis. Entender que premio y castigo, bien y mal, pues desde una tendencia espiritual quizás no existe. La conciencia da ese criterio. Y en ese orden de ideas, buena parte de las luchas psicológicas del Piscis es frente a lo que está bien y frente a lo que está mal, frente a que estoy bien o estoy mal, frente a que lo he sufrido, frente a que tengo que salvar a otros. Entonces el arquetipo de la víctima y por supuesto del salvador. Como tal los piscis son sensoriales, son sensitivos, andan en cardúmenes, hacen movimientos repentinos, son súper adaptables. Bueno, eso nos recuerda cuán adaptable, además por ser mutables los piscianos son. Se adaptan a lo que sea, a lo que les corresponde. Son personas que a veces manejan un bajo perfil. Y ese bajo perfil indudablemente... pues también nos recuerda a otra especie que pues no está aquí referenciada eh, que es el plecóstumos también conocido en estos lares como la cucha o el corroncho que es un pececillo que es sobre todo pues de, de la pecera ¿no? que es también el que se encarga de limpiar el que limpia la pecera Entonces, si ustedes observan en las profundidades del mar, hay mucha vida, mucha especie. Pero para nosotros como seres humanos, pues es un mundo oculto, subterráneo. Quizás este tipo de pez o este tipo de pez nos recuerda en Pisces algo, la humildad. Entonces, haz algo que tu mano derecha nos saca lo que hace tu mano izquierda, ¿no? Quizás en Pisces vemos el bajo perfil, la humildad, el sacrificio, eso de que yo hago y que quizás nadie reconoce, ¿no? Entonces es un poco ese sol que brilla internamente, es ese mundo de la interiorización, del sacrificio y de la humildad. Pero ojo, porque en Pisis se plantea no solo la humildad del sacrificio, que de hecho se ve en el símbolo de los pies. Uno de los símbolos de la cuaresma y de la Semana Santa es el lavatorio de los pies. pues, si se observa el símbolo detenidamente, es un símbolo de humildad. Pisis representa la humildad, el bajo perfil, el sacrificio y las labores que alguien tiene que hacer. pero que bueno, a alguien le corresponde hacer y tiene que hacerlas desde luego en ese símbolo de la humildad los dos peces pueden simbolizar también el símbolo de la humildad o de la humillación y muchas veces para un piscis es frustrante eh, hallarse, identificarse y encontrar su autoestima por eso entonces puede pasar por épocas de pérdida de autoestima, desvalorización o de sentirse humillado entonces una cosa es la humillación y otra es la humildad lo cual un pisis nunca debería olvidar ¿no? porque entonces volvemos al símbolo de la víctima todos me atropellan, todos están contra mí, todos me abusan ¿no? o a través de qué forma yo entonces resurjo, eh, ayudo, ¿no? rescato entonces es común digamos esta simbología bueno del pez se podrían hacer muchas otras alusiones y del agua y de los océanos, pero creo que, que hasta este punto pues creo que el pensamiento astrológico nos, nos da unas muy bonitas alusiones, ¿no? Biológicamente pues indudablemente los pies nos recuerdan a Piscis. Son los dos pies como los dos peces. La sensibilidad del pie es notoria, o sea, cómo funciona los cómo funcionan los Piscis. Pues ahí recordamos nuestro código anatómico. Si la filogénesis o su comportamiento territorial de un piscis es como el pez, como la piraña, como el salmón, como el plecóstumos, pues el funcionamiento de un piscis es como los pies. Entonces el pie carga sobre sí todo, ¿no? Entonces es natural que los piscianos carguen sobre sí muchas responsabilidades, muchas cargas. Se sienten responsables y están dispuestos a expiar las culpas del colectivo, de su familia, de su entorno, entonces asumen sacrificio, pero con dolor, ¿no es cierto?, Porque si ustedes observan el pie es profundamente sensible. ¿no? Tan sensible es que uno de los métodos de tortura empleado antiguamente era el, gol el golpear los pies. Como para muchos una tortura puede ser que le hagan cosquillas en los pies. Como para alguien puede ser una tortura caminar sobre una arena caliente. O para alguien puede ser muy relajante sumergir sus pies en agua. dice Omran Mikaela Ivanhoff en su libro de astrología esotérica El Zodiaco y el Hombre que los pies están ligados al plexo solar o, que, o sea que existe una especie de ligación energética entre los pies que pues literalmente están conectados a la tierra y el plexo solar que como sabemos es el asiento de las emociones entonces él sugiere que una persona con... Desequilibrios enormes a nivel emocional debería sumergir sus pies en agua, sobre todo tibia, o hacer masajes relajantes en los pies, porque una vez que el pie se sumerge en el agua, o se hace una relajación, de inmediato existe un desbloqueo a nivel del plexo solar. De allí que naturalmente nuestras emociones repercutan en nuestros pies y si nosotros pudiéramos liberar las emociones conscientemente a través de los pies, pues tendríamos un alivio, diríamos emocional, ¿no es cierto?, Entonces el pie está allí, como punto focal, sensible, hipersensible, sacrificado, humilde, que aguanta todo, pero que ante la más mínima molestia entra en emergencia, o si no, pues una piedra en el zapato nos recuerda cuán molesto o cuán sensible es esta zona. Entonces... biológicamente por ahí nos recuerda o funcionalmente cuán comprensivos hemos de ser. Finalmente hemos de ponernos en los pies del otro o en los zapatos del otro, se dice por ahí popularmente. Entonces, eso evoca Piscis, póngase en los pies del otro, entiéndalo, tó, compréndalo. Está bien, no lo vamos a justificar, pero podemos comprenderlo. Quizás uno de los atributos más extraordinarios de Piscis es su capacidad de comprender, de entender. y en ello los pises son comprensivos, se entienden, por eso representa psicólogos, como se ha dicho, médicos, enfermeras, esos que cubren las necesidades de otros, eh, y frente a las situaciones emocionales, pues las asumen con buena fe, ¿sí? De esa fe pues ya hablaremos, indudablemente, porque como se ha dicho es un símbolo de fe, y definitivamente, como se ha planteado en términos de la necesidad del creer, pues para un piscis es importante una fe, hacia su vida, hacia un dios, hacia una religión, hacia un punto que le permita estabilidad. Naturalmente los piscis pueden, ante las ofensas o ante los agravios, dejárselo al mundo, a Dios, al karma, a la vida, lo que sea, y es una manera, en cierto modo, de entender su, su rol en la vida, cargando sobre sí el peso de casi todo el cuerpo, manejando un bajo perfil como lo haría los pies, haciendo actos de expiación, y eso nos recuerda a mucha gente que, descalza asume grandes sacrificios entonces ese sacrificio y esa entrega y esa devoción es algo que se estudia naturalmente en Pisces y que el, el funcionamiento del pie no lo recuerda antes de ir con la, con la función planetaria es importante precisar que Pisces tiene una frase distintiva y es indudablemente el yo creo eh, como símbolo de fe Cuando alguien afirma yo creo, pues necesariamente la, cre el, el, el, la fe sugiere una creencia, ¿no? Yo puedo creer aún sin ver y naturalmente los pisianos son de buena fe, son crédulos muchas veces, asumen la vida de una buena fe. Naturalmente, pues, mmm, a veces el creer ciegamente no es del todo bueno, por eso cuando alguien ha sido estafado... o cuando le han usado su buena fe, pues lo que pasó, lo que pudo surgir, fue necesariamente una fe ciega, ¿no es cierto? Entonces fui a abusaron de mí en mi fe, o creí, o fui, o fui ingenuo, o supuse. ¿eh? Entonces el sentido del yo creo es demasiado importante en Piscis, hallar una respuesta a una creencia en su vida. Por eso normalmente en la vida de los piscis existen personas ligadas a la religión, a las búsquedas, a la fe o a la espiritualidad. pero la creencia se basa en un ideal o en un supuesto, ¿no? entonces por lo tanto los Pisces naturalmente tienden a defraudarse, no era lo que suponía, me he defraudado, siento que, que idealice mucho a esa persona y finalmente me he decepcionado, en tal sentido pues habría que plantearse la siguiente eh, pregunta, ¿será acaso que al piscis le han engañado o se autoengañó? Yo, no vio lo que era tan evidente, o quizá supuso, imaginó que algo era más ideal. Bueno, para un piscis su pasa en el creer, en el idealizar, pero a veces en el defraudarse, en sentir que lo que había creído no era, y de ser muy cuidadoso de que no abusen de su buena fe, de que no sea engañado. Pero a veces también el inconscientemente se enreda, engaña, no es consciente, comete errores, por omisión. Entonces no es fácil identificarle, es engañoso. ¿Mm? Finalmente es un mundo relativo para quien le observa. Es contradictorio, como se dijo al comienzo. De allí la fárase del yo creo. Eh, Neptuno y Quirón son los regentes de Piscis. De Quirón pues ya he tenido ocasión... De, en, dif, en diversos escenarios, incluso aquí mismo en estos espacios virtuales, de hablar de por qué la Regencia quironiana en Pisces mm, tendremos obviamente ocasión de hablar de Quirón en profundidad eh, y de por qué su analogía con el símbolo del Piscis, del chamán, de la ayuda, del sacrificio, de la entrega, del sanador de que como de cierta manera sanando a otros me sano yo y como mi herida a veces la padezco pero en cierto modo solo con el elixir propio que surge del antídoto del veneno pues he de sanarme pues he de lograr digamos un proceso de sanación entonces va a ser indudable que Quirón y piscis tienen una profunda analogía pero pues quizás por tiempo y espacio pues no vamos a hablar o hacer toda la aproximación, pero tendremos ocasión obviamente de, de profundizar justamente dentro de, de, de, de la regencia de Quirón en Pisces, contemporáneamente hablando. Hoy en día, pues, hablamos de la regencia de Neptuno, esto hasta 1846 cuando fue descubierto. Antes de este tiempo se consideraba Júpiter el regente tradicional. Hoy en día algunos astrólogos clásicos pues, afirman que que también es importante tener la corregencia, la regencia clásica. Sin embargo, pues es evidente que así como Urano, en el caso de Acuario, da muestras indiscutibles de su regencia, de su potestad, pues algo similar ocurre con Neptuno y su relación de Pisces. Neptuno, que es el dios de los mares, el mismo Poseidón, el dios de las emociones, el mundo de la emoción, de todo lo que yo logro sentir, Se estudia obviamente en piscis pues algunas frases o palabras de neptuno pues nos van a recordar algo de piscis ¿sí? en neptuno vamos a encontrar la mística no la trascendencia la magia y la evidencia pues la mística es el sentido devocional profundo de la trascendencia pues ya indiscutiblemente sabemos algo de piscis cuán trascendente es esto es muy interesante lo de la magia no incluso lo de los milagros. Eh, les mencionaba la alusión que hace Omran Micaela Iván Hoff en torno a la unión del plexo solar y de los pies. Él mismo acoge una metáfora interesante. Él sugiere que el plexo solar está representado por Virgo y que pues el opuesto a Virgo es Piscis Entonces existe, como en el caso de Acuario Leo, como en el caso de de Capricornio Cáncer la necesidad de conjugar los opuestos entonces digamos zodiacalmente hablando pues ya no solo estamos viendo el, el zodíaco secuencial sino por elementos por cualidades, por motivaciones sino también por los opuestos ¿no? digamos que aquí hay formas de entender los opuestos como algo muy importante entonces él relata un poco el símbolo del milagro de los peces y, y el pan no el pan como símbolo de Virgo y los dos peces que se multiplican no como símbolo de piscis piscis por lo tanto nos recuerda un poco cosas que no son lógicas que no las podemos entender racionalmente que muchas veces adquieren la dimensión de mágicas o incluso milagrosas en la vida de todo pisciano hay cosas que nunca se pueden explicar racionalmente pero como se planteaba anteriormente por el hecho de que no se puedan explicar racionalmente no significa o no puede significar que no existan sencillamente obedecen a unas leyes o que a lo mejor desconocemos o que sencillamente van allá de nuestra más más allá de nuestra conciencia racional. Entonces en el mundo de Pisces existen cosas mágicas, irreales, poco comunes, indescifrables, incluso hasta de errores del diagnóstico. Por eso aquí abajo se dice que muchas veces en lupiciano hay tendencia no solo a los problemas de pies del sistema linfático, sino cosas o enfermedades de difícil diagnóstico. Entonces puede ser una de esas enfermedades de uno entre 100.000 mil o sencillamente un diagnóstico errado. No era lo que suponía o nunca se encontró que era. Es decir, siempre existe un manto de misterio. Algo ocurre semejante en la vida de los piscis. Siempre es relativo, siempre hay un marco de misterio, no todo es claro, es indescifrable. Uh, no todo se puede racionalizar, casi que en el mundo de Pisces pues, hay cosas que yo no puedo... ni leer, ni identificar, pero por el hecho de que yo no las entienda no quiere decir que no exista. Entonces puedo ver una aparición, observar un desencarnado, darme cuenta de que hay un milagro, o hay una recuperación milagrosa y entonces a esta persona le desahuciaron y milagrosamente se recuperó, o también hay una enfermedad que no se puede identificar. Bueno, la vida del pisiano a veces es eso, una incógnita. Es eh, um, indescifrable, parece carecer de mucho rigor lógico, pero por ello mismo es una riqueza profunda y extraordinaria. Es curioso que los monasterios surgían con la necesidad de albergar individuos profundamente sensibles y su gran fin naturalmente siempre fue ese, el ashram o el monasterio fue un lugar digamos de albergar a individuos excesivamente sensibles y salvaguardarles por periodos de tiempo de la fuerza inc e inclemencia del mundo externo, o sea que eran lugares de refugio, de fortalecimiento interno, de recogimiento. El piscis naturalmente siempre debería recogerse e interiorizarse, y a lo mejor, y contemporáneamente, pues tales sitios o no se viven adecuadamente, o no se encuentran. Todo pisciano debería ser consciente de su grado de sensibilidad y de hallar Procesos de refugio internos adecuados o retiros espirituales permanentes que le, que le posibiliten fortalecerse. De lo contrario puede asumir dos posturas, una que puede ser evasiva y cuando surge la evasión surge la adicción y por ende los vicios, ¿no? O la segunda, y es muy frecuente, hay piscianos que adoptan posturas al, al verse tan vulnerables y tan sensibles, encontramos piscianos que a la luz o en la proyección que dan a otros se muestran como personas frías, racionales, lógicas, como una manera de compensar su fragilidad. No hay nada más devastador para un pisciano que asumir el mundo con tanto realismo y fuerza, porque entonces la vida va a poner ante sí escenarios Que en su destino o en su entorno van a generar eh, situaciones poco lógicas, poco comunes. Y por ende entonces vamos a ver otra vez la función contradictoria. La persona súper racional pero que cree en la brujería, por ejemplo. Cosas que uno diría como conjugar una cosa con otra. O a veces son situaciones del entorno que pues, no se pueden entender lógicamente. Llegar a un lugar donde no hay cosas que se expliquen, no hay apariciones o hay situaciones de ese, que no se pueden identificar lógicamente. Bueno, voy a esto porque uno de los mecanismos de defensa del pisano al nivel de su sensibilidad a veces es adoptar una postura en teoría muy lógica, pero cuando eso ocurre la persona naturalmente con el tiempo va a generar una neurosis, un escapismo eh, o grandes conflictos de entorno o la vida o el destino a nivel externo pone situaciones poco comunes o lógicas. Entonces para un pisciano si es demasiado importante canalizar su profunda sensibilidad, a través de los retiros, de las interiorizaciones o incluso de la música o el arte porque la sensibilidad es algo que tiene muchas manifestaciones, la sensibilidad de la asistencia social, de ayudar a otros, del psicólogo, del médico bueno, esa sería una forma de canalizarlo o la sensibilidad en torno a profundos artistas, entonces el artista tiene que ser sensible al color, al sonido, a la forma ¿Mm? entonces los piscianos naturalmente pues por ser tan sensibles son artísticos, son trascendentales y por ello en ellos existe una fuerte afinidad por ejemplo con la música la música les embriaga, les transporta a todos de hecho de una u otra manera tiende a hacerlo ¿no? en un concierto o ante una melodía o ante una música profunda podemos perdernos embriagarnos, trascendernos, liberarnos ¿no? trascender el ego y en ese sentido pues Neptuno o Pisces es especialista en la música, en el arte, en, la, en el cine en todo lo que va más allá ¿Mm? eh, Neptuno pues es también la evidencia ya hemos dicho aquí pues la víctima o la sensación de víctima la alucinación, bueno, ¿será que lo que vi es real o irreal? ¿me lo estoy imaginando? habría que decirle a un piscis que naturalmente lo que ve es real pero que si no lo concilia entonces se va a sentir que está alucinando y si estoy alucinando entonces bueno puedo sentir que estoy enloqueciendo o que entonces me lo estoy imaginando en fin, entonces siempre el dilema de Pisces es estar frente a una realidad virtual permanentemente pero está conectando planos más sutiles las adicciones, pues que no necesariamente son las tradiciones o las tradicionales adicciones sino puede ser cualquier tipo de adicción depender de la persona, de un alimento, de una religión, del internet, en fin muchas veces las adicciones son muy diversas en Pisces quizás ese nivel de adicción es más fuerte las confusiones pues es la duda, no me hallo a mí mismo, no sé para dónde voy a Neptuno como a Pisces se le asocia muchas veces con la niebla entonces identifiquen la niebla no es claro, no veo muy bien el camino y quizás cuando el pisciano se sienta en proceso de niebla pues debería dejarse guiar de su intuición quizás su luz interna le clarifica el camino que ha de seguir por eso todo en lo de Pisces tiene que ser intuitivo, sensitivo, sensorial Dejarse guiar por esa profunda intuición es poderoso. Muchos piscianos, sus sueños y sus intuiciones son certeras y normalmente pues casi que casi que eh, eh, premonitorios en todo sentido. Pero entonces indudablemente piscis representa esa gran intuición que todo pisciano debería sacar a la luz. y por ende trascender su sensación de confusión, de no hallarse, de no clarificarse, que es algo tan común, y esto es algo muy propio de Neptuno, donde uno tiene a Neptuno en la carta pues tiene a, a, a experimentar sensaciones de confusión, de duda, pero curiosamente la duda surge cuando el elemento es racional, porque cuando es intuitivo hay claridad, hay seguridad, hay certeza, hay capacidad de hallarse en la totalidad, el símbolo del engaño pues ya lo hemos visto, me han engañado o engañado era real o irreal, no todo lo que brilla es oro pues en cierto modo eso es algo que en esa frase del yo creo y en Pisces y en Neptuno pues se resume perfectamente la evasión, la creencia y la espiritualidad los sacrificios se dice que en este sentido Piscis asume sacrificios como lo hace el pie entonces en cierto modo yo me sacrifico, hago todo por los demás, lo doy todo El amor lo da todo, lo aguanta todo, lo resiste todo. Bueno, es devocional, es íntegro, es profundo. El tema es cuando surge la víctima, ¿no? Cuando se da sin esperar nada a cambio, sería un dilema algo así pisiano, o más bien un enunciado pisiano, lo doy todo, lo entrego todo. Entonces pues aquí representa al Salvador. El idealismo, las fantasías, entonces el pisiano es romántico, de fantasías, de sueños, de anhelos, ¿no? de ese paraíso perdido las decepciones como producto obviamente de, de un idealismo pues son frecuentes y son recurrentes la hipersensibilidad la fe y la sensación de culpa bueno ya se ha hablado casi de todo esto y casi que neptuno y piscis ejemplarizan perfectamente estos estos símbolos eh, neptuno sería un poco lo que para para el concepto espiritual le sería la madre pero universal no símbolo de la deidad femenina universal. En India le conocen como la gran madre universal. Eh, en el mundo Neptuno y Pisis representa la religión, como se dijo, la música, el cine y también la televisión. Algunas deidades directas o indirectas, pues obviamente Neptuno es el mismo Poseidón de la tradición griega, se le puede asociar con la deidad babilónica Enki, y posiblemente, pues, No es en sí Neptuno, sino la alusión pisciana tiene que ver con Baco, con Hipno y con Orfeo. Eh, eh, a nivel biológico, pues los pies, el sistema linfático, la hipófisis y por supuesto todas las enfermedades de difícil diagnóstico. Normalmente un piscis debería siempre pedir segundas opiniones o terceras opiniones, porque no por mala fe, sino por errores de, co de conocimiento, de diagnóstico. sencillas confusiones o le pueden diagnosticar mal o lo que no era y entonces en ese sentido es importante para un pisciano normalmente pedir segundas opiniones ¿no? eh, en el mundo pues el metal sería el Neptunio y eh, piscis como Neptuno representan universalmente los psicólogos, las enfermeras, los marineros y por supuesto los artistas bueno, que nos queda de piscis pues... observar que de una u otra manera eh, y bajo esta perspectiva zodiacal pues con su frase yo creo con su función trascendental con Quirón que es uno de los planetas o planetoides o asteroides que más se usa en astromedicina y que tiene un factor de salvador de sanación, de herida de um, sacrificio, de entrega de maestría pues seguramente complementaremos el diagnóstico pero pues esto ya será asunto de nuestro segundo nivel en el cual pues vamos a profundizar en algo que es muy importante planetas y casas planetas y signos lo que hemos hecho hasta ahora y por lo menos en este primer nivel es hablar de los signos si uno conoce bien los signos y si maneja bien los signos tengan la absoluta certeza de que va a ser muy accesible la interpretación Astrológica va a ser accesible la predicción vamos a tener her herramientas de lectura muy importantes y un manual de autoconocimiento perfecto que nos va a permitir manejar mejor nuestras relaciones de pareja con nuestros hijos, en la familia, con nosotros mismos de modo que con Piscis pues llegamos al doceavo signo del zodiaco y al final de pronto de esta interpretación que lo que nos intenta o lo que intentamos hacer es básicamente crear o generar indudablemente un pensamiento astrológico y a partir de allí pues las deducciones que surjan son muy importantes. El laboratorio que hagan en el día a día, ese día a día es importante, pues miren los signos de sus allegados, ahora si saben algo más de astrología, pues también miren el ascendente, en fin, pero la base de la astrología son los signos. Ya en nuestro segundo nivel, que pues la idea es iniciarlo el próximo viernes, pues... Eh, la idea indiscutiblemente ya es abordar lo que son casas, seguir con planetas y por supuesto continuar con signos porque aquí ya no sólo se trata de ver los signos como se ha hecho de esta manera una aproximación psicológica y universal sino situarlos en un contexto específico de nuestras vidas y eso nos lo va a permitir el análisis de las casas aspectos muy concretos y relevantes de nuestra vida, es decir, nuestras finanzas, nuestros hijos, nuestro trabajo, etc. Y de esa manera pues vamos creando un segundo nivel en el cual vamos a hacer interrelación de signos y casas y pues también dar la pauta a signos y planetas y por supuesto a planetas y signos. O sea, aparte del segundo nivel es ya involucrar el tema de las casas, seguir hablando de planetas y por ende pues ahí profundizaremos los enunciados planetarios que aquí se dijeron, por supuesto con la interrelación de los signos. Bueno, entonces estamos llegando al final de nuestro curso Pues realmente nos quedan como 15 minutos, 20 Entonces lo prometido es deuda La idea es que pues, las clases anteriores no hicimos retroalimentación eh, Y como no hemos hecho retroalimentación Pues hasta aquí la idea es que que algunas personas en esos 15 minutos, pues bueno, no solo nos retroalimentan los piscis o Acuarios que tengamos, sino los Capricornios que vimos la semana anterior, por supuesto los Sagitarianos, los Escorpiones, los Leo, los Virgo, y dos o tres observaciones muy puntuales nos pueden servir, ¿no? Entonces, eh, pues ya vamos a abrir el micrófono o quien nos quiera compartir algo, pues bienvenidas son sus observaciones, al igual se reitera, la idea es que... esto se constate y se haga laboratorio en el día a día me pregunta Paula que cuándo vamos a ver aspectos seguramente en el cuarto nivel entre el tercero y cuarto nivel yo te, yo, yo te diría que el cuarto nivel porque los aspectos es el corazón de la astrología y los aspectos es algo que vamos a ver entre el cuarto y quinto nivel o sea, requiere de dos niveles ¿no? porque el corazón de la astrología son los aspectos entonces cuarto y quinto nivel serían aspectos y ya sexto y séptimo pues temas y abordaje de predicción sí, sí, la astrología es profunda lo que pasa es que si llegamos a aspectos necesitamos tener claridad de las bases lo que pasa es que los aspectos ya es la síntesis de muchas cosas bueno, eh, entonces por lo pronto veo una manito levantada es la de Yalili Aquí veo una manito levantada, entonces, le voy a abrirte micro... Ah, bueno, creo que la bajó. <risa> ok, ok, bueno, no sé si tengamos alguna pregunta, pero vamos a observación. Sí, no, pues yo varios, pero la verdad, pues, eh, creo que sería redundante eh, compartirlo ya, lo ya expuesto, en, no solo en este curso, sino en muchos escenarios anteriores que hemos realizado, junto a Diego, Cecilia, Marcela, entonces eh, pues la verdad personalmente he eh, eh, referenciado y constatado varios escenarios eh, en, en mi entorno personal a raíz de las retroalimentaciones de los diferentes signos que Diego expuso y algo importante que me llamó mucho la atención en este primer nivel es que digamos un 50% 60% de las personas que asistieron o que lo tomaron son personas que ya han eh, Tenido referencias a, a, a, al aprendizaje del conocimiento astrológico. Digamos que un porcentaje muy pequeño son personas que se están iniciando en el, en el concepto o referencia astrológico y, y pienso que es válido lo que, el ejercicio que estamos haciendo. En el caso personal, pues, al eh, te, te, tener cierto conocimiento de, de algunos conceptos que no se ven en este nivel, pues uno refuerza. lo lo aprendido y constata también lo, lo experimentado el caso por ejemplo yo, yo mencionaba en la clase anterior no solamente donde tengamos el sol como, como elemento astrológico que es lo que normalmente conocemos cuando iniciamos un proceso astrológico donde está nuestro sol entonces un sol en signo de tierra o en signo de aire o en signo de fuego o ya específicamente en un, en un signo dado sea sagitario eh, capricornio leo, libra, etcétera Tiene alguna referencia importante. Entonces, un ejercicio importante es las personas que no tengan conocimientos, digamos, intermedios de astrología, empezar a hacer eso y empezar a constatar con los otros puntos importantes que son la Luna, poder de hacer uno, y Mercurio el otro. Ya en el proceso de aprendizaje astrológico a otros niveles, pues ya se van conociendo esos puntos importantes. Eh, no sé si alguien quiera compartirnos alguna alguna experiencia mm, relativa a lo a lo a lo a lo cual, a lo que has puesto no de ya sea con su sol con sus parejas con sus familiares con sus amigos porque pues mm, sería como les digo redundante pues yo yo hacer ese ejercicio porque de hecho pues es muy claro eh, la identificación y la constatación de esos aspectos. En, en este escenario, entonces eh, no sé si alguno de nuestros asistentes ahorita en tiempo real quisiera hacer ese ejercicio bueno, estamos como tímidos bueno, si no lo hay, no importa eh, pues a modo de, de... bueno Diego, ahí Marcela nos está alzando la mano si quieres, manejalo tú sí, por acá veo la manito levantada de Marcela hola Marcela Cómo has estado? A este último signo del zodiaco que es Piscis y en relación a la experiencia con mi hijo que es un pisciano, um, eh, desde que nació siempre ha sido un niño extremadamente sensible, tanto que inclusive cada emoción era como una explosión de emociones y que Inclusive terminaba siendo para nosotros como algo difícil de manejar, porque él, él veía el dolor de un perrito y, y lloraba profundamente como si lo estuviera sintiendo. Recuerdo muy pequeñito, estábamos en, en onda eh, y había una fila de hormiguitas y estaba una hormiga que estaba caminando fuera de la línea. Eh, él estaba con otro amiguito y entonces él preguntó que por qué esa hormiga no seguía a las otras y el otro le dijo pues mira es muy fácil y la aplastó, le dijo mira ahora sí todas están siguiendo la línea entonces él se quedó pensando un poco qué era lo que había pasado y me buscó aparte y me dice mami hagamos una oración por esa hormiguita, yo no sé su nombre pero yo sé que ella se fue al cielo Entonces, esos son los tipos de comentarios desde que estaba muy pequeñito. Cosas como, tú eres la mejor mamá del universo. O sea, esa integración también con todo. Desde muy pequeño, hablar acerca de la muerte, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y dónde nos encontramos, qué pasa más allá después de esta vida. Y como certezas, ¿no? Certezas de que hay una vida más allá. Eh, también desde muy pequeño, otra certeza y es que él es un sanador o quiere ser un sanador. Y pues, a mi vida, pues que ha venido creciendo y un poco viendo mi trabajo, eh, eh, sanar el alma, ¿no? Es como, eh, yo quiero ser como tu mamá, ser un, un psiquiatra y poder ver más allá, no solamente de lo físico, sino como ir más allá hacia las emociones y hacia el alma. Sus amigos son amigos del alma también. se integra perfectamente con ellos y él dice que eh, él siente el dolor del otro. Es músico y es un músico innato, o sea, él es el baterista de un grupo de rock del colegio, pero realmente nunca recibió instrucción, si no lo sabe. Eh, se demora con sus dibujos y pintando y tiene su propio espacio. Para él es importantísimo Tener su espacio de estar consigo mismo, de meditar, de, de tener sus tiempos. Entonces yo le digo, bueno, estamos en una tarea, por ejemplo, hablando del tiempo de la tierra o el tiempo tuyo. Porque los tiempos de él son, no hay tiempo, no hay límite. Es poder integrarse, por ejemplo, con el dibujo la pintura o esa parte artística que tiene y... Eh, simplemente no tener ese límite. Entonces ha sido, yo soy virgo, entonces nos complementamos mucho porque es como aterrizarle, yo le digo, mira, de todas maneras hay tiempos y hay cosas que tenemos que traer aquí a, este, a, este, a esta tierra y que tenemos que llevar, porque por él simplemente lo llevaría en ese sentir y en poderse integrar con lo que está haciendo. Eh, eh, desde muy pequeño también hacer magia, eso le encanta. Entonces eh, comprar todas las cosas y mirar cómo lo hacía integrarse conmigo también en otros aspectos un poco más trascendentales, entonces él se preocupa también por aprender acerca de la carta natal, hablar de los ángeles, de, de saber que eh, hay más cosas que no podemos ver, pero que sí percibe, y pues por lo tanto también ahorita en este proceso de duelo que estamos viviendo, eh, un muchacho absolutamente espiritual, pero además con certezas, de que su papá está ahí, que se comunica con él eh, durante todo el proceso de duelo, digamos, de encierto, de, de, de, de acercarse, a hablarle. Entonces, eh, una gran adaptación, me tiene muy sorprendida con su capacidad de adaptarse a esta nueva circunstancia y por supuesto ponerse en el lugar del otro. Entonces me dice, tú eres mi princesa, eh, las princesas no lloran, por ejemplo, Eh, es como esa capacidad de estar ahí, de ver, de percibir lo que tú decías, desde, es de percibir al otro, pero es a través de la emoción. Y una cosa que él también tiene otra certeza y es que dice, ustedes eh, son o fueron mis mejores papás. Es como, como una certeza de una evolución de, de, de que aquí en este momento está pasando algo más, pero hay mucho más allá de... de lo que percibimos solamente a nivel terrenal. Eso, eso quería compartir con respecto a este profesional. Y es un sanador también, es un muchacho para mí absolutamente sanador desde toda su parte emocional. Pues Marce, gracias por tu retroalimentación. Estuvimos escuchándote un poquito bajito, pero alcanzamos a... Identificar las pautas de tu hijo, que como bien lo describes, es un niño profundamente sensible, desde muy niño ha asumido con valentía este proceso de transformación y duelo eh, que ha surgido y destacas de él su generosidad, Juan humano es, el psicólogo o psiquiatra que también quiere llegar a ser, sus aptitudes hacia la música, la magia, la entrega, el salvador, la ayuda. su sentido de protector hacia muchos entonces pues gracias por la retroalimentación que nos has hecho ¿no? a tu bella información, la simbología de cada uno eh, de estos signos y es aprender cada día mucho más, así que muchísimas gracias, un gran abrazo para ti. Un abrazo Marce. Bueno, eh, me pregunta Paula si efectivamente arrancamos en ocho días, si sí, arrancamos el próximo viernes nuestro segundo nivel. Eh, para que tengan un poquito de claridad, el segundo y tercer nivel es la integración, bueno, yo sé que muchos sabemos o tenemos algún conocimiento de astrología pero la base de este primer nivel es los signos, si yo manejo con claridad los signos, voy a crear un lenguaje y un pensamiento astrológico que me permita crear definiciones nuestro segundo nivel es una aproximación y un abordaje de las casas como fenómeno real y para ello pues, la idea es que um, hagamos una interrelación entre casas y signos casas y planetas y planetas y signos Desde luego, dentro del segundo nivel no vamos a alcanzar a hacer todo lo que es casa-signo, casa-planeta y planeta-signo. Porque ya hemos visto o hemos hecho una aproximación a los signos y a los planetas. Nos faltan las casas. Entre el segundo y tercer nivel vemos la fusión de las casas y los signos, y las casas y los planetas, y los planetas y los signos, y los planetas y las casas, ¿no es cierto? Eh, desde luego pues ahí ya miraremos lo que nos planteaba Jairo o sea, normalmente pues en una carta astrológica hay rasgos psicológicos amplios eh, las casas nos posibilitan entender el ascendente y con el ascendente las demás 11 casas pero también con los planetas saber que podemos tener una posición planetaria en un signo puede ser la luna, Venus, Saturno, etc. entonces, segundo y tercer nivel tiene que ver con la fusión de planeta de casa-signo, casa-planeta y planeta-signo entonces desde esa perspectiva pues en el segundo nivel pues ya abordaremos las casas y sus implicaciones eh, a nivel de hechos y a nivel de eh, concreciones pues ya prácticas porque las casas son escenarios reales en la vida de un individuo pero para ello indiscutiblemente se debe tener claridad de los signos y por eso el nivel primero aunque sea básico siempre nos va a generar una conciencia, un despertar hacia ese pensamiento astrológico y la posibilidad de que nuestras interpretaciones sean mucho mejores ¿no? cómo conjugar obviamente el ascendente y el signo solar cómo conjugar un planeta en un signo qué es un planeta en una casa diferenciación de un planeta en una casa por ejemplo de un, de un planeta en un signo eso a veces se olvida entonces la importancia de los planetas en los signos a diferencia de los planetas en las casas o de los signos en las casas entonces esa, esa trilogía interpretativa lo vamos a hacer Segundo y por supuesto tercer nivel Ya en el cuarto la idea es abordar aspectos Cuarto y quinto nivel Y sexto y séptimo pues ya la aproximación a los aspectos predictivos Entonces eh, Bueno yo pienso que de esta manera pues ya Estamos finalizando pues formalmente nuestro primer nivel Ha sido realmente muy grato compartir con todos ustedes esta aproximación a un curso que pues es como se mencionó como lo mencioné en la primera clase la primera vez que lo hago a nivel virtual y tenemos la enorme posibilidad de oírlo reescucharlo constatarlo en nuestro día a día eh, me pregunta paula nuevamente si será la misma hora seguimos en el mismo horario 7 y 30 9 y 30 hora colombia eh, En Chile pues ya, si mal no estoy, sería 9 y 30, 11 y 30, ¿no?, de la mañana. Eh, y bueno, cada uno con su respectivo uso de horario, entonces pues vamos ahí habituándonos a este que es realmente nuestro espacio de aprendizaje de estas sesiones básicas. Agradecerle a todos nuestros alumnos, hemos contado con la presencia de 11 alumnos hoy en tiempo real. Otros lo hacen, pero ya de forma, nos escuchan en tiempo no real. O sea, logran escuchar nuestras grabaciones. Y bueno, pues la invitación es para oírnos y conectarnos la próxima semana. Los dejo entonces con Jairo para que nos cierre formalmente este curso, este primer nivel y la sesión de hoy. agradecer también a Jairo, un abrazo, porque finalmente... a través de este medio, de toda esta página, pues, logramos llegar a, a todos ustedes. Ok, Diego, pues, eh, nuevamente felicitarte por por esa calidad, esa profundidad con la cual transmites la, la información. Diego, pues, ya lleva unos buenos años acompañándonos en este espacio junto a Cecilia Pinzón, quienes son los digamos, cabeza visible en cuanto a la divulgación, aprendizaje y práctica de la astrología hace referencia. Y a ustedes, nuestros alumnos, un saludo especial a Marce que nos acompaña hoy, porque sin ustedes, pues esto no lo podríamos llevar a cabo. Esto ha sido realmente un trabajo de equipo, aquí en carne propia hemos tenido oportunidad de constatar las tesis y los postulados de la astrología, Pues en diferentes escenarios y en el que no pues hace correspondencia visible a lo que ustedes perciben es el, el, el equipo y la alianza de trabajo ¿no? cada uno con sus fortalezas sus aportes pues estamos generando eh, estos estos espacios y obviamente también con nuestras debilidades y puntos a, a mejorar bueno entonces muchas gracias por la participación a todos ustedes a quienes posteriormente tengan la oportunidad de escuchar esta grabación esperamos sus retroalimentación es importante Y los invitamos a participar de los otros espacios que tenemos, donde pues el más, eh, digamos que se está institucionalizando y poco a poco está asumiendo paz.